ahí en Toay vamos a charlar unos minutos con el profesor de educación física y propietario eh, del gimnasio Domo aquí en la ciudad de Santa Rosa Mariano Domínguez, Mariano Pali Cucharini te saluda ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal Pali? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Mariano, a ver eh, contanos lo que te pasó ayer eh, tenés un gimnasio y estás realizando actividad en el interior con lo permitido y también en el exterior, afuera eh, y bueno, tenés una situación para contarnos eh, en realidad nosotros eh, cuando se dictaminó que teníamos que, que solamente trabajar con 10 personas en el gimnasio Nosotros tenemos un gimnasio de dos plantas eh, De 400 metros cuadrados, 125 abajo y 170 arriba Y bueno, nos dijeron que solamente podíamos eh, podían trabajar 10 personas en todo el gimnasio Entonces dijimos, bueno, imposible trabajar así por, la, por la, la gente que tenemos y organizarnos de, de la noche a la mañana entonces cerramos una semana eh, más que nada para reorganizarnos para esperar que el gobernador dijera bueno que a ver cómo iba, iba a hacer la nueva reglamentación, como la reglamentación no cambió y, y tuvimos que trabajar igual, bueno nos dividimos lunes, miércoles y viernes trabajamos en el gimnasio, musculación y martes y jueves y abrimos abajo 10 personas y, y martes y jueves trabajamos arriba. Ayer, me que era miércoles, me pasó una situación muy particular. Eh, eh, bueno, nosotros armé los grupos al aire libre y, bueno, cuando estaba trabajando, eh, ya más o menos, ya he tenido alrededor de 11 inspecciones. Esta la, creo que fue la 12... Nunca tuve ningún problema porque siempre tengo trazabilidad, bueno, vos más que nada lo sabéis. Sí. Soy recontra estricto con, con todas las medidas, con las medidas de prevención, con la trazabilidad, con las declaraciones juradas, con la limpieza, con la entrada de gimnasio y con los lugares y todo. Y bueno, y ayer tenía 13 personas conmigo eh, trabajando enfrente del avión, que también es un problema porque trabajar al aire libre, los espacios verdes están. Muy malas condiciones, muy malas condiciones, entonces el único lugar que más o menos estaba era enfrente del avión, eh, bueno, llevando algunas cosas para cubrir las colchonetas porque se, se rompen, entonces unas bases que tengo deslizantes, y bueno, fue la subsecretaría de deporte a decirme que solamente al aire libre podíamos trabajar con 10 personas. Entonces eh, la verdad que me sentí un... no, no entendía mucho, le digo, ¿y cómo es? No, en los clubes eh, son 10 personas y 10 personas. Le digo, sí, pero en los clubes, en los gimnasios, no dice nada. Y bueno, le digo, nosotros respetamos el distanciamiento porque están todos distribuidos, mm. cada uno trabaja en su estación fija, como es desde que nosotros arrancamos nuevamente el gimnasio, trabajamos en estaciones fijas, nadie comparte el material, eh, nadie se cruza, eh, y también llevé todas las... Eh, bueno, eh, yo voy limpio, limpio cuando termina, limpio todo, todo yo, pero también llevo alcohol, eh, tenía estaciones sanitizantes al aire libre y bueno, eh, la verdad que me sentí recontra impotente por no poder trabajar y por este seguimiento eh, que, hemos, que hemos tenido nosotros los gimnasios, porque yo sé muy bien que en muchos lugares y ustedes también lo saben, hay grupos de gente de todo tipo de actividad que no respetan nada, que no tienen protocolo, que son 20 o 30 Y nunca nos molestan, y, y la realidad que, que a mí, como a varios lugares que, que, hace, que hacemos las cosas bien, eh, hay un seguimiento muy grande. Mm. Eh, y bueno, quizás también es porque algunos gimnasios, de eh, los que clausuraron, que nosotros denunciamos que venían haciendo las cosas mayas hace 5 o 6 meses, los clausuraron y pagamos el plato roto todos, Y, y bueno, y la verdad que me siento reenojado y e impotente. Eh, Mariano, Mariano, vos decís que eh, en el protocolo eh, que bajó la provincia, y bueno, la municipalidad, eh, no dice nada de la cantidad de personas eh, al aire libre. En la actividad del gimnasio, a nosotros solamente nos dijeron adentro del gimnasio. Claro. Afuera está, el, el, el, el, sí, en el, el, el lo que es clubes, sí. que es 10, vimos en ningún momento eh, una bajada de línea que diga que tiene que ser diez y un profesor. Eh, los gimnasios. Ah. Y incluso las entidades al aire libre vos lo sabrás. Vas sí. a cualquier lugar y nadie controla nada, nunca nadie nada. Y bueno, la verdad que en su momento nosotros habíamos presentado con una, con una amiga mía un protocolo para trabajar al aire libre que no se trató. Eh, porque se abrió nuevamente y, y nada entonces eh, le mandé un, un mensaje también a, a Seferino eh, a se ver cómo es la situación el subsecretario de porque deportes la verdad que sí, sí, porque la verdad que eh, no se puede así no podemos trabajar te contestó eh, no podemos trabajar porque yo le estoy haciendo estoy dando cuatro horas al aire libre exponiendo todo el material para más que nada, en realidad, mantener el gimnasio, o mantener la gente que trabaja en el gimnasio. Y la verdad que ayer me sentí muy mal, y hoy me siento muy mal, eh, porque eh, eh, con este seguimiento a, a nosotros, o no sé si es a mí en algo en particular, porque yo quizás, eh, no sé, pero eh, la verdad que no, no podemos laburar de esta forma. Y los gimnasios... Eh, ahora nos sentimos muy desprotegidos, muy desprotegidos después de que clausuraron dos o tres que tendrían que haber hecho hace cuatro o cinco meses o más porque nunca cumplieron nada y bueno, no. y se le echó la culpa a todos los gimnasios cuando la realidad marca no. que tengo varios amigos también que se contagiaron en distintos lugares, centros de salud, lugares para comer, lugares para tomar, en los mercados, en algunos lugares, ni sabían ni, ni cómo se contagiaron. Y esta transmisión comunitaria yo no viene de hace una semana, viene de hace un mes, porque yo he estado en varios centros de salud, lamentablemente en algunas cosas que nos han pasado, y después, porque he estado transitado familiarmente en una situación muy linda, pero bastante complicada, y, y, y esto viene de hace mucho. Entonces se nos hinchó la culpa a los gimnasios, fueron muy duros con nosotros y nadie nos protegió, y nosotros hicimos... Yo, particularmente, y varios, y muchos, que hacia el 80%, respetamos a la rajatabla. Eh, Mariano, eh, dijiste que le mandaste un mensaje a Seferino Almudévar el subsecretario de Deportes. Eh, ¿Te contestó? Sí. Me dijo que era un error eh, conceptual de la gente que había ido, que sí podía trabajar con 10 personas, y otro grupo aparte, otros otro 10 personas más. Ah. Eh, así sí podía trabajar, o sea que puedo tener un grupo de 10 personas a 10 metros y otro grupo a 10 metros. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir laburando de esta forma, por lo menos mientras dure la Mira, fase 2? Eh, oh. Según lo que me dijeron los chicos ahí, obviamente nosotros tenemos trazabilidad, declaraciones juradas, todo ahí, uh -huh. porque tengo todo, tengo las carpetas, tenía todo. Eh, ya para el viernes yo había dividido un grupo porque tenía un grupo con poca gente y, y entonces juntaba en tres grupos. Ahora voy a abrir otro grupo más. Y bueno, y voy a tratar de... Y si no, tendré que poner un profe más. Pero bueno, esto lo voy a sostener una semana más. Pero ya el mes que viene no lo voy a sostener. Y esto, la verdad, a mí me saca las ganas. Eh, me, a veces pienso, o me achico, y, o agarro y trabajo en la calle, no pago nada, no pago tributo no pago nada de nada, y vivo más tranquilo, y no me complico tanto. Pero también sé que tengo mucha gente laburando gente que vive del trabajo y no puedo dejarla en manga porque ellos nos han ayudado en los momentos más difíciles que hemos tenido y no la puedo dejar sin trabajo pero así no se puede laburar mm. la verdad oh, eh, en mi sentido ayer me sentí muy mal y, y me sigo sintiendo mal es la realidad bien mariano eh, no sé si querés agregar algo más si no gracias por el testimonio no eh, le agradezco a ustedes. Eh, nada solamente queremos trabajar, yo el fin de semana buscando lugares verdes para poder trabajar, que estuve todo el sábado y domingo, viene un montón de lugares, toda gente amatonada, sin ningún protocolo, vas al mercado, el mercado grande hay 200 personas adentro, está bien porque ellos necesitan trabajar, pero a nosotros también necesitamos trabajar, no puede ir a un lugar cerrado estar 20 personas, 30 personas, amontonadas, y nosotros no podemos en un lugar de, 100, de 250 metros cuadrados meter 10 personas o de 400 metros cuadrados meter. Yo quiero que haya una igualdad y que no nos, que no nos castiguen, porque nosotros necesitamos laburar, la gente necesita trabajar y nosotros respetamos el protocolo. El que no respeta, no podés clausurarlo como los gimnasios, que estos, que nunca respetaron nada, que nunca gastaron nada, que nunca respetaron a su gente, lo clausuraron y el otro día lo abrieron de vuelta, entonces, porque qué mostraron una planilla? No es así. O si no, vos no agarrás, y, y al que no cumple, agarrás y le decís, mira, ya vine dos meses, te voy a clausurar un mes, y bueno, y está bien, pero no podemos pagar el plato roto a todos. Nosotros necesitamos laburar, necesitamos trabajar. Eh... Entonces, espero que, que abran, porque la realidad es que esta situación es muy complicada, es muy desgastante, exponés mucho a la gente, exponés mucho porque también la gente trabaja afuera, pasan en auto y le grita cualquier cosa, es, es, es feo también, entonces, y uno tiene que ponerse del lado de ellos que también ayer había, se volaban las cosas y seguíamos trabajando afuera para poder respetar y, y porque lo, lo hicimos siempre, pero así no se puede, la realidad es que no se puede estamos muy desprotegidos y hay mucha gente que va a quedar sin trabajo y esto es real, porque encima se viene ustedes saben, diciembre enero y febrero, las épocas más complicadas de los gimnasios donde la gente no va entonces eh, no se pueden sostener las estructuras no se pueden sostener los trabajos no se puede echar la culpa a todos por tres o cuatro gimnasios que no hicieron bien las cosas eh, y, y también que haya una igualdad, porque hay muchos lugares que están abiertos, que no se respetan nada, y está bien, o sea, no está bien, porque tiene que haber protocolo, pero no es tan exigente, o evidentemente no están tomando nota en el asunto, pero bueno, ellos necesitan laburar, y está bien que laburen, pero nosotros también, y nosotros siempre respetamos, ¿por qué? Entonces, la verdad que esto es muy complicado, los gimnasios están complicados generalmente, espero que el gobernador... Eh, eh, tome nota y, y, y sepa de la situación nuestra, que no somos todos iguales y que por tres o cuatro no vamos a pagar los otros 80 gimnasios que hay y, y que necesitamos trabajar y que a su vez también eh, eh, sepa que nosotros respetamos los protocolos, que no es una cuestión eh, de todos. Eh, nada, es eso. Es, bueno. nada, le, le, le agradezco que me dejen hablar. La verdad que hoy me siento, eh, tendría que estar disfrutando un montón de cosas, que las disfruta, pero esto, después de todo lo que hemos vivido estos seis meses, eh, la verdad que me pone mal. Bueno, Mariano, eh, un abrazo grande y que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Mariano ¿dónde? Dom...